Hola. Hola. César, René Cuenca, te saluda José Bocas y campeón de Cerrilín. ¿Cómo anda, campeón? ¿Cómo anda José? Bien, acá andamos todo tranquilo. Bueno, contar a la gente lo que fue tu pelea el viernes allá en tu pueblo, en, en tres Isletas, donde realmente armaste una revolución, eh, 2.300 personas vimos la, las imágenes por el diario de allá, realmente eh, un gran festival, ¿no? Sí, la verdad que muy contento porque la gente me, me recibió. no sabía tanta que, eh, tanta tanto apoyo no de la gente la verdad que para mí vine re orgulloso de allá y la verdad me siento orgulloso de ser allá nomás. claro eso fue un auspicio a nivel municipal provincial o la lotería fue el que te apoyó sí municipal y la lotería también lotería chaqueña también me eh, hizo posible para que se haga el festival allá y bueno gracias a Dios salió todo bien mucha gente y No, la verdad, muy contento. Y hiciste algo que mucha gente nos llamó la atención. Derribaste a tu rival en el segundo round. Sí, sí. Justo le enganché en un cross derecha y, y, lo, y lo tiré. Así que es un avance, ¿no? Lo que siempre te piden, el hecho de la pegada, bueno, por lo menos psicológicamente también te, te ayuda esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, eh, salí a ser hacer... No sé qué me pasaba, no sé cómo explicarlo, pero la verdad que cuando salí del camarín y vi toda esa gente... esa gente del campo donde yo nací, que vino a apoyarme, y me salió como, no sé, eh, hizo otra pelea, no sé si se dieron cuenta, si vieron la pelea, eh, hizo otra pelea, digamos. Sí, sí, lo fuiste a buscar en todo momento, trabajaste buscando en lo cabo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. A ahora tenés ya eh, el 28 de agosto, ¿un nuevo compromiso? Sí, sí, sí, si Dios quiere peleamos el 28 no me acuerdo bien el nombre con cuál es el rival sí Pereira de Villajesel Pereira Pereira bueno con él vamos eh, nosotros bueno siempre nos preguntamos por qué es esa no te llegan las grandes oportunidades bueno ahora te va, te podemos traer en Luna Paro un rival accesible esperemos que más adelante llegue la la tan ansiada chance no ojalá que sí bueno yo soy el que también espera eh, la verdad que estamos esperando ya hace un par de años que me dijeron que íbamos a pelear por el título, que íbamos a una eliminatoria, peleamos la eliminatoria y me dijeron, me prometieron que íbamos a los cuatro meses salíamos por el título y bueno, pasó ya un año, un año y algo y no me da esa chance. Claro. Yo eh, creo que Dios me va a ayudar, confío mucho en Dios y voy a salir este año o principio del año que viene. Vos estás segundo en la OMB donde el campeón eh... Timothy Bradley, primero Víctor Ortiz, o sea, eh, ya estás al borde de, de una pelea. Lo que pasa, mira, eh, César, eso muchas veces lo dijimos en privado, a mí gente de Puerto Rico eh, me dijo que lo peor que podía haber hecho fue haberle ganado al Pollo de Jesús. Sí, eso sí, sí, sí, sí yo ya me di cuenta de eso, pero bueno, esto es un deporte y, y yo creo que, no sé, yo, yo lo vi, yo al Pollo de Jesús le gané muy bien, gracias a Dios le gané muy bien, Claro, lo que pasa es que el presidente de la entidad no pensaba lo mismo. Inclusive hubo agravio hasta con el jurado. Yo recuerdo eh, lo que pasa es que la gente con tal que vos cuando terminó la pelea, Alex te dijo, me ganaste en buena ley. Sí, sí, sí. Él me, me fue a ver en el vestuario y me dijo que sí, que le había ganado bien. Pero bueno, lo que piensa el presidente, no sé. Pero la verdad es que para mí le gané bien. Y, y la otra opción, si no y por la otra, la otra entidad, vos estás quinto en el cmb. Eh, o sea que también es una buena chance por un interinato si ve que las cosas se se traban mucho no no no pero yo creo ojalá ojalá yo creo que que este año fin de año se me va a dar la chance vamos a ver cómo salimos en una parte si Dios quiere si so, todo sale bien eh, yo creo que ya la próxima vez me van a dar la chance Cuenca sí buenas noches te habla Diego cómo anda Diego todo bien Bueno, ya hemos hablado antes de tu pelea en el pesaje, ¿recordás? Te llamé una eh, media hora antes del pesaje. Sí, sí, sí, sí. Gracias por atender en esa oportunidad. Y bueno, ¿lo tenés visto a Devon Alexander, que tiene el título del CMB? No. Ah, ese peleó el sábado, ¿no? Con Andreas Skotelnik. Ah, me dijeron que peleó, pero no, vos sabés que no. El Robo para la corona, realmente. Sí, justamente, no será casualidad, ¿no? Es pupilo de Don King. Bueno, es el que digamos que perdió y le dieron ganado 116, 112 Sí, me contaron, me contó el amigo que ve boxeo Me dijo, yo la verdad que no veo no, no aguanto, a las 10 de la noche 11 ya estoy durmiendo Y eh. pues, bueno, estoy entrenando César, si tenés contacto con internet Puedes verlo seguramente eh, Sí, sí, sí Ahora voy a empezar ahora voy A empezar a hacer un curso de computación Y estoy, eh, ya estoy entrando En el internet, todo eso lo que pasa es que yo no, no le daba digamos no le daba bolilla de internet pero ahí tiene toda la información sí César también a, aquí en la mesa tenemos a otro amigo conocido tuyo Alberto Ferraresi ah de Seiza, te acordás? sí sí sí sí sí qué tal César buenas noches cómo te va amigo cómo anda, Alberto bien mira este yo este te pregunto y le pregunto acá a la mesa no es cierto qué cosa más hay que hacer ya qué hay que demostrar un boxeador de 40 peleas cuántos años invicto este y hago la comparación por ejemplo con el fútbol no creo que un gol al vale igual a aquel que patea fuerte o despacio sí. y muchas veces hacen hincapié en tu pegada sin embargo nadie te llevó por delante le ganaste a todos con claridad entonces este no sé si no estamos más ansiosos nosotros esperando la chance merecida que no no se te da y esperamos que, que en estos próximos meses se te dé no es cierto sí cuánta razón tenía alberto ...la verdad que tiene razón... ...y bueno, no sé, yo también me pregunto a veces... ...digo, no sé, tendría que perder alguna pelea... ...o no sé, no, la verdad que no sé... ...digo yo, ¿por qué no me dan la chance? ...pero como le dije recién a, a los muchachos ahí... ...que yo tengo mucha fe en Dios ...y yo sé que, que, se, que se me va a dar... Eh, ...estamos convencidos que se te va a dar... ...viste que yo siempre te digo... Este, ...en privado le hemos hablado... ...tanto sacrificio... este ...uno que hizo y hace deporte sabe lo que es esto... Entonces, este, vos no tenés que bajar los brazos porque sos muy joven. Aparte, estás muy cuidado este, con la disciplina que tenés vos. Tenés para varios años más y le vas a dar trabajo a muchísimo. Y vas a ser campeón mundial. Ojalá, ojalá Dios te escuche. Si Dios quiere, sí. Ese día vamos a festejar con empanadas como te gusta a vos. ¿eh? ¿Cómo que no? <risa> Así que bueno, César. Dale para adelante nada más. Gracias. Y saluda a tu familia. Ahí, ¿eh? Un millón de gracias. Eh, César. Sí. Bueno, te agradecemos aquí desde la Mesa de Campeones en el Ring. Nos estaremos viendo solamente en dos semanas en el Luna Park, ¿te parece? Si Dios quiere estamos ahí, firme. Gracias Cuenca, hasta no, luego. Gracias a ustedes, hasta luego.